peso enorme y un peso efectivo enorme es que en la mente, en la subjetividad colectiva este peso es menor por su abstracción. Y, y el tema de la recesión, que indudablemente con la pandemia se produjo un encadenamiento entre pandemia, cuarentena, eh, recesión económica y por último impacto social. O sea, toda esa cadena, ese encadenamiento, también se mete dentro del vínculo del gobierno con la sociedad. En síntesis, ¿cómo le va al gobierno hasta el momento? Al presidente le va bien, al presidente no no al gobierno, al presidente le va bien, en la medida que sigue siendo para nosotros el dirigente político de mejor imagen. Pero la situación no es igual al comienzo de la cuarentena. Ha habido... Hay una tendencia declinante fruto de la, del tiempo como dije antes el tiempo que pasa y este, la urgencia de la recesión de la pérdida de trabajo, de la cuestión económica de la situación social que todos vemos en forma dramática cómo se va audaando y este bueno indudablemente esa es la situación. Mejor imagen hay del presidente, una, una buena imagen del gobierno, pero en una situación, yo diría, este, que hay que observar la curva, esta curva también hay que mirarla, que es la curva sí. descendente en el cual el presidente todavía mantiene un buen... O sea, no hay ninguna situación alarmante en términos de imagen, pero no es la misma situación que al comienzo, sin duda. Claro, claro. Eh, hay Yo sé que es difícil determinar esto, pero ¿hay algún desagregado de esa situación en la comprensión social? Es decir, ¿hay eh, un conglomerado de personas que comprende que fueron cuatro años recesivos y que el gobierno cargó con esta herencia o de algún modo se le carga la responsabilidad presente? Bueno, acá vamos a un, un tema que es recurrente, es curioso porque viniendo de campos ideológicos tan diferentes, Macri hizo lo mismo cuando comenzó su gobierno, y, y el gobierno de Alonso Fernández repitió un poco eso, cuando se plantea, todavía hoy se plantea, el presidente dice no quiero hablar del pasado, y cuando Macri asumió al, al tiempo dijo yo no quiero tampoco hablar del pasado, por lo, por lo que había recibido. Y el, y el gobierno de Alberto Fernández también repitió el, el esquema que personalmente, es una muy personal, pero profesional también, pues soy consultor, yo no hubiera dejado pasar. En el caso, digo, de Alberto Fernández, no hubiera dejado pasar. ¿Por qué digo el caso de Alberto Fernández? Por la gravedad de, las, de lo que sí. marcaban los indicadores económicos y sociales. No hubiera dejado de hacer. Yo, el primero de marzo de del, 2000, del 2019 no hubiera del primero de marzo del 2020 perdón no hubiera dejado de hacer un balance de la situación un estado de situación me acuerdo de la canción post dictadura de Víctor Heredia que se llamaba estado de situación un estado de situación si sí hubiera sido necesario hacerlo claro, claro en, en ese marco nos encontramos con que se encabalga, como venías explicando, con la cuarentena, lo cual frena la posibilidad de desarrollo. En el último texto que escribiste, vos señalas Ricardo Rubier, que eh, esta moderación que ha caracterizado al gobierno en este primer tramo eh, ha dado buenos resultados y debería continuar. Sugerís de algún modo que eh, esto se impone como contexto, ¿no?, que es necesario eh, no, no chocar innecesariamente es, es, es pertinente no, no chocar innecesariamente esto es lo que está sugiriendo yo lo que estoy sugiriendo en base a la, en base al escenario general que tenemos por delante de que digo digo que la modelación es el único camino entiendo que la moderación es un camino que no seduce a muchos. Sé que hay muchos que no son seducidos por el camino de la moderación. Frente a lo cual yo digo, no es que me guste o no me guste, sino que no hay otro camino. ¿Por qué? Porque yo puedo adoptar otro camino y un camino ese otro camino me lleva a encerrarme. Mientras por otro lado proclamo la unidad nacional y proclamo la ampliación de la alianza. Ninguna de estas dos cosas está ocurriendo y yo diría en forma, no pesimista, sino realista diría que es bastante difícil que ocurra ya es bastante difícil que ocurra y lo que veo como preocupación y con preocupación, perdón lo que veo es un encierro donde la oposición se encierra y donde el oficialismo se encierra, ambos se encierran entonces después ya que queda una disputa electoral si ese, ese 15 o 20% ...de ciudadanos que votan hoy a Macri... ...y mañana votan a Alberto Fernández... ...y pasado votan a fulano... ...van cambiando su voto... ...que que que digamos... ...son frágiles en términos de... ...de, de conciencia de voto... ...abligación del voto... ...que van variando... ...los puedo ganar como los puedo perder... ...yo estoy dentro de un régimen... ...no hay que olvidar esto... ...es más conceptual lo que voy decir... No hay que olvidar que estamos dentro de un régimen liberal, democrático, liberal, que tiene sus reglas. Y una de sus reglas, el, el fundamento de tal sistema en el liberalismo es la, la, la, lo que se llama la alternancia. O sea, el liberalismo pensó este sistema pensando que iban a gobernar los, los blancos primero, y después los verdes, y después los amarillos, y después los azules... Pensando en ese sentido, y ese sentido de alternancia, afecta mucho un proyecto nacional y popular que lleva mucho tiempo. Hay en, en el apunte que vos realizás una observación sobre las redes sociales y cierta enjundia, eh, tanto en materia comunicacional, televisiva, radial, como en las redes observo una sobrerepresentación por un lado de las franjas opositoras y dentro de lo que podríamos llamar el movimiento nacional, de los sectores más radicalizados. ¿Es así? ¿Hay una especie de distorsión, un corrimiento de las proporciones en comunicación y en redes sociales? ¿Los que más gritan se hacen escuchar mejor? Esto es un tema, es, es un tema. A mí me... es un tema que tengo que tratar con cuidado porque yo soy de otra generación... Y, ...y de algún modo puedo decir hoy que padezco las redes sociales, las padezco... ...porque las leo, sigo, algunas sigo más que otras... ...pero las sigo y realmente parecería que es como una sublimación de los 70, ¿no? Parece una sublimación setentista, donde ahí había fierros y acá no hay fierro, por suerte... ...sino que hay sí. palabras como fierros... ...entonces... ...yo veo la guerra y ...veo la guerra, me preocupa... para si es pura hojarasca... Eh, ...retórica... ...bueno, eh, está bien... ...me quedo tranquilo... Eh, ...de todas maneras no me gusta... ...como construcción política no me gusta... ...no me gusta... ...no me gusta que alguien crea que hace un proyecto nacional... ...teniendo cinco renglones de... ...de Quinten... No, sí. no, ...no no me gusta como método... no no me parece que sea ética, no me parece. Me parece que se va a de otra manera. ¿Cómo? Eh, tengo, la, tengo la sensación que las capas medias hegemonizan las redes con su verba altisonante, ¿no? Con la exigencia de definiciones inmediatas, con el ya, ¿no? Ya, tanto voltear al gobierno como ya nacionalizarlo todo. Tengo la sensación que el pueblo argentino en su conjunto el movimiento obrero el movimiento social se manifiesta por otros carriles en todo caso utiliza las redes de otra manera sí es verdad lo que vos decís es cierto es una minoría activa que está en las redes claro. que vuelvo a decir exprime la palabra como si fuera como si fuera un fal digamos no un fusil fal que sí. no sé si existen todavía los fusiles fal pero eh, eh, me ¿eh? perdón los calásmicos existen están en uso <risa> Ah sí sí sí eso es existen eso sabía pero lo que <risa> digo pero también veo mucha hojarasstra la hojarasca o sea palabra que no sirve para nada insultos claro. que no sirven para construir nada de nada el problema es este que es un gran problema de la política argentina. Volviendo a lo que dije antes, si la lucha política es de una cúpula contra otra cúpula, con un poco más de gente una que otra, con cierto liderazgo carismático dentro un espacio que el otro no tiene, digamos, igual no pasa a ser una lucha de cúpula que se resuelve, vuelvo a repetir, en la democracia liberal. Subrayo la palabra liberal. No se dirime en el campo de Marte, o sea, el campo de la guerra, no se dirime en el combate, no se dirime en la guerrilla, sino que se dirime en Internet a través de... o se dirime este, mejor dicho, se termina dirimiendo en las elecciones, en las elecciones. Y en las elecciones con el número de de con el número con que contás hoy el número que tenés hoy, que es el que sacaste en las elecciones anteriores no es un número que te asegure eh, una vida muy larga, te asegura vida por un tiempo pero después tenés que volver a ponerle sangre para poder revivirla, o sea tenés que volver a los consensos para poder revivirla no, lo que te va a pasar la democracia liberal pasa a alguna fecha y vas a perder otra. y el poder nunca lo vas a tener Ah. En, en este marco, eh, tomando en cuenta la existencia de una emergencia sanitaria, un dato objetivo de la realidad, eh, ¿el gobierno estaría autorizado, corresponde y conviene hacer algo con los medios que están hostigando la cuarentena, con aquellos que se pasan de opositores al punto de debilitar los cuidados de salud pública sugeridos por el Estado? ¿Se puede operar en esa dirección? ¿O sería demasiado costoso, Ricardo? mira el tema de los medios es un tema que merece un debate especial. Eh, todos sabemos en la cultura que vivimos. Eh, antes hablé de la democracia liberal, ahora habría que ir más sí. a fondo y hablar de la cultura, la, el, el campo civilizatorio, la cultura que, que tiene sin duda el liberalismo ha sido, como dice Marx en su momento ha sido revolucionario, transformador, eh, eh, digamos, eh, requiere un, un trato cuidadoso. Es decir, a ver, transformemos en el arte de la guerra. Yo no voy a un sí. combate, no voy a un combate si sé que lo voy a perder. No sí. estoy muy seguro de que lo puedo ganar. Acá hay que leer Vicente, por ejemplo, ¿no? Es decir, uno va al combate con la en política, cuando la decisión, ni en la guerra, cuando uno tiene una ventaja comparativa. Después gana o pierde, pero tiene una ventaja comparativa. Y la ventaja comparativa es que uno tiene, el gobierno tiene, consensos que son que están congelados. Los consensos congelados son las secretas, los movimientos sociales, etc. Respecto del gobierno hablo, no hablo del respecto de otra cosa. Respecto sí. al gobierno son consensos congelados, es decir, te apoyo, te quiero, te doy un besito, te abrazo, pero uh -huh. yo no saco a la gente de la calle. Uh -huh. Yo no doy mi vida por vos. Estamos en consensos muy congelados, muy fríos, y bueno, son momentos de la historia también, no no se puede, un uh -huh. momentos fríos de victoria, son momentos que no son revolucionarios, son revolucionistas, Y hay que tener la inteligencia para poder aplicar y ganar las reformas. Si hay que meterse o no con los medios de comunicación, yo digo, sí, sí, sí, sí, está seguro que vas a ganar. Si no, no. Y la proyección hacia las próximas elecciones, ¿se puede desde este presente, eh, conociendo las dificultades de salud, al mismo tiempo sabiendo que se viene una vacuna? con algunas medidas reactivadoras existentes y con una situación de la opinión pública como marcabas al comienzo, donde hay un crecimiento, pero ahora ¿eh? se ha mesetado ese despliegue que ha tenido el gobierno. ¿Cómo eh, se perfilan las elecciones venideras? Eh, ¿Semejantes a las anteriores o...? Mirá, la situación es tan dramática y al mismo tiempo tan pendiente de acontecimientos que el gobierno no maneja, ni ni vos ni yo manejamos, como es el sí. tema de la vacuna, no, temas que no manejamos, por una cosa que esté el 2 de enero y otra cosa que esté el 30 de junio del 2021. Son, son sí. momentos distintos. Acá hay que contar la vida política y contarla hora por hora. Entonces, es, esa situación en la cual nosotros no manejamos la pandemia... No manejamos la vacuna, en el sentido que no sabemos exactamente cuándo va a estar. Y del 2 de mayo al 30 de junio hay un montón de tiempo para la Argentina. Es mucho tiempo, dada la gravedad de la situación recesiva, de la crisis financiera, etcétera etcétera O sea, la ayuda que el Estado tiene que salir a socorrer a millones de personas que están en la pobreza, o que no cobran su sueldo o que su empresa, la empresa donde trabaja, se cierra. Es una situación realmente grave. Y entonces los minutos son valen oro. Entonces, esto es lo que lo que lo que ocurre y en ese sentido